Bergliozar y Ratia en el 100.8 FM. Los jueves de 9 a 11 de la noche euskal música.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 Busca música Berriozar y Ratia 100.8 FM león Saludos desde la sintonía de Berriozar y Ratia, saludos desde la sintonía del 100.8 de la FM Como lo hacemos cada jueves, también saludamos a toda la gente, y a todas las personas que nos sintonizan a través de internet Tanto en enusquiplaza.net como a través del blog del programa, a través de musicaensión.blogspot.com Pinchando en el logotipo del programa Cuatro minutos que pasan del punto de las 9 de la tarde y aquí comienza Euskal Música, tu cita con la música local, la música que se realiza en Euskal Herria en este jueves 20 de junio del 2013. Comentarte también que Euskal Música lo puedes volver a escuchar el fin de semana, tanto el sábado 22 como el domingo 23 de junio entre las siete y media y las nueve y media de la tarde. Estamos ya casi terminando lo que es la segunda temporada de Euskal Música, en la sintonía del 100.8, en la sintonía de Berriozari Radia. Hoy es nuestro penúltimo programa. Y hoy vamos a escuchar dos entrevistas que realizamos esta temporada en Euskal Música. Una de ellas... ...a la formación JARE... ...más concretamente al vocalista de la formación... ...Miquel, que con él pues repasamos... ...la trayectoria musical de la banda... ...y hablamos un poquito de It Be It. ...si vuelve, si no vuelve... ...eso lo hicimos pues la semana después... ...de que la banda estuviera en el Baluarte... ...presentando el disco en formato acústico... ...lo hicimos vía telefónica... ...y luego escucharemos esa entrevista... ...que pues realizamos con mikel Bizar... ...vocalista de la banda... Y también recordaremos la última entrevista que hemos realizado en el programa de Euskal Música. La realizamos el 6 de junio, un día antes de que la formación de Berriozar Kous, eh, pues presentara su nuevo larga duración titulado Ichuquería en el Black Rose de Burlada que lo hizo el 7 de junio. Hablamos un poquito también de su trayectoria musical y hablamos de la primera parte de lo que va a ser las tres partes del disco Geroaren Asiak. Eh, ...una entrevista que, lo dicho, la realizamos el pasado jueves 6 de junio... ...junto a nuestra compañera miren del programa El Choco. Aparte de eso tendremos la agenda de conciertos... Eh, ...repasaremos un poquito la agenda de conciertos para los próximos días... Eh, ...dos conciertos interesantes, uno mañana viernes aquí en Berriozar... ...otro el sábado en Tutera, más concretamente en la Plaza de Toros... ...y también nos haremos a conocer las noticias más destacadas de la semana... Y por supuesto, como cada jueves, como cada fin de semana, si nos escuchas en redifusión, si nos escuchas en diferido, escucharemos buena música de Euskal Herria. Hoy tendremos a Elberet y tendremos la novedad de los zopilotes chirriaus. Así que nada, este va a ser más o menos lo que va a ser el programa de aquí hasta las 11 de la noche. Si nos escuchas hoy jueves 20 de junio en directo, si nos escuchas el fin de semana, hasta las 9 media de la tarde noche, sábado 22, domingo 23 de junio. Y vamos a arrancar el programa y lo vamos a hacer con una formación que nos llega de desde Legaspi. Una formación que le da la caña, le da al heavy metal y publicó a finales del mes de diciembre del año pasado lo que es su tercer larga duración titulado Itchali Takó Itzaren Lurraldea. Un álbum en el cual te puedes encontrar 10 temas donde la fuerza, la garra y el heavy es la principal característica de esta banda. Vamos a abrir, si te parece, ese nuevo trabajo discográfico y nos vamos a quedar con el tercer corte del álbum. El tema... De Sioren Cartsela con la formación de Legaspi, Elberet, comenzamos el programa de hoy de Euskal Música. caña y mucha fuerza la que nos trae esta banda El Beret la que nos trae esta banda de Le Gaspi dentro de lo que es su tercer larga duración Ichali Taco y Sharren Lurraldean Uno de los temas incluidos dentro de este nuevo larga duración esto que estamos escuchando de Sioren Karsela una banda ...que tras el salto de calidad que supuso su segundo disco... ...Arimak, Pisturik, Diroau... ...los eh, Legas eh, Pierras, Elbred... ...han dado un nuevo golpe sobre la mesa con su nuevo larga duración... ...y Chalitaco y Sarren Lurraldea... ...muestra definitiva de que la banda viene para quedarse... ...y lo hace con mucha fuerza, como te comentaba anteriormente... ...con mucha garra con este nuevo larga duración... ...en el cual te puedes encontrar 10 temas... ...entre ellos esto que estamos escuchando... ...que estamos terminando de escuchar... ...de Sjören Karcheland... Y nos vamos si te parece a escuchar otro de los temas incluidos dentro de lo que es este tercer larga duración Cuidadito con esta banda que comenzaron en el año 2001 Y ahí están dando mucho mucho de calar, dando mucha garra, dando mucha fuerza Y haciendo lo que les gusta hacer, heavy metal Nos vamos con el tema, aurres, aurre Música ...escuchando Caña y Fuerza... ...comentarte que el próximo viernes 28 de junio... ...sí, sí, el próximo viernes 28 de junio... ...a partir de las 6 de la tarde... ...vamos a hacer un final de temporada... ...conjuntamente Euskal Música... ...y Berry Metal... ...así que ya lo sabes... ...estaré el próximo jueves contigo... ...27 de junio para compartir contigo... ...lo mejor de la música local... ...la música que se realiza en Euskal Herria... ...y el viernes también estaré de nuevo contigo... ...dentro del programa Berry Metal... ...en un final de temporada interesante... ¿Qué promete? Recuerda, será el viernes. 28 de junio a partir de las 6 de la tarde programa especial Euskal Música y Berry Metal fin de temporada nosotros que seguimos compartiendo contigo más música dejamos atrás la caña y la fuerza de el Elberet y nos vamos con un poquito de rancheras, nos vamos con lo que es el nuevo trabajo para los Zopilotes Chirriaos, banda de Iruña que regresan con 16 nuevos temas el álbum se hace llamar La Saluchita un álbum en el cual te lo puedes descargar completamente gratis en un principio desde la página loszopiloteschirriaos.com aunque Aunque ha habido problemas debido a que se ha saturado la página debido a tantas descargas y... Eh, si te si entras a la página de Facebook de los Zopilotes Chirriaus, ellos eh, te contarán de qué manera te puedes descargar lo que es este nuevo larga duración, 16 nuevos temas, rancheras, corridos mexicanos que hacía muchísimo tiempo, pues que habían dado la vuelta al mundo y que bueno, pues los han plasmado en este nuevo larga duración. Nos vamos a quedar si te parece a escuchar lo que es el tema que da título al álbum, La Saluchita. Son ellos son los Zopilotes Chirriaus que vuelven al panorama musical con Con más rancheras y con más corridos mexicanos. Un para esta banda de iruña, para los ozopilotes e chirriaus. Ocho personas encima de un escenario que, como puedes comprobar, te lo vas a pasar muy bien en los conciertos que van a dar por de Euskal Herria. Ya le ha empezado a dar algún que otro concierto y espérate que este veranito va a estar muy cargado de esta música que nos gusta, música corridos, música mexicanas, como este tema que acabamos de escuchar de los ozopilotes chirriaus, la saluchita, tema que da título a este nuevo trabajo. Ahí están, por ejemplo... Eh, Conejo a las voces, El Argo al bajo Cristóbal a la guitarra y a los coros Eneko a la triquetrisha, Ander a la batería, Iñaki a las trompetas John a las trompetas y a los coros Giuseppo a las trompetas y también, por supuesto, a los líos de falda, según pone en la página de la banda. Lo dicho, los Zopilotes Chirriaos Disco que te puedes descargar completamente gratis a través de su página web y si tienes algún problema, que a mí me dio problema porque estaba muy, muy saturada de tantas descargas, pues te metes a la página de ellos, a la página de los Zopilotes Chirriaos en Facebook y ahí te dan un enlace para poder descargar estos 16 nuevos temas dentro de este nuevo álbum titulado La Saluchita. Vamos a escuchar otro los temas incluidos dentro de este nuevo Larga duración, nos quedamos con el tema Nakabak, da Y te ha de mora pasa <risa> Irán o haren jolasa Norberak sufrí Tudú en ura Eite coca pasa Y bomba Hasa Tú haren que escojar Nasa Zopilotes Echirriaus Nuevo trabajo discográfico La Saluchita y esto que escuchas El décimo corte del álbum titulado Más concretamente Nalabak Etarrai Novedades esta semana La sintonía del 100.8 Novedades en el programa Euskal Música Un disco que va a pegar muy fuerte, te lo digo yo, este veranito 2013. Y de la música de los Zopilotes Chirriaos, que si te parece nos vamos a recordar la entrevista que realizamos a uno de los componentes de Jaremás, concretamente a mikel Bizar, a través del hilo telefónico. Una entrevista que mantuvimos a finales del mes de mayo, en la cual nos presentó este su nuevo larga duración y nos habló de la trayectoria musical de la banda y de muchas cosas más. Así es que, si te parece, nos quedamos escuchando esa entrevista que realizamos a Miquel de la formación Harem. con nosotros al otro lado del hilo telefónico a mikel componente de la formación JARE, Gabón, buenas noches Opa, ¿qué tal? Eh, para comenzar, pues vamos a hablar un poquito de lo que es este segundo trabajo discográfico, esta segunda larga duración, que lo habéis editado bajo el sello Gaztelupeco Otsak. Pero vamos a echar, si te parece, la vista atrás a los inicios de la banda. ¿Cuándo se forma? ¿Cómo se forma Jare? Bueno, pues nada, fue justo, justo cuando decidimos dejarlo con edv Bueno, estábamos esa... teníamos esa necesidad de salir con la música, ¿no? Pues bueno, uh -huh. le vale, comentaba si queríamos hacer el grupo así un poco diferente, otra otra onda. Le comentamos a Yago Bar Maestra y prácticamente justo antes del último proceso de EDV8 ya estábamos manos a ahora ¿no? Esto fue más o menos por el 2010, 11, 11 yo creo. En el 2011 directamente grabamos el primer disco que sacamos con el carro Y bueno, pues ahora hemos sacado el 2012 al final de siempre, el segundo ha sido, bueno, el disco conciertos, disco conciertos, ¿no? Esa ha sido nuestra nuestra bueno, nuestra recorrida hasta ahora. Eh Jareh nace poco tiempo después como decías de la disolución de IDVoz, se venía gestando con anterioridad, os perdía el cuerpo un cambio de tanta caña un poquito más rockero? Bueno, la idea era no no por no por eh, por dejar de hacer caña, sino porque Porque dejase de... porque no tuviese nada que ver con Itty ¿no? No queríamos que pareciese que dejamos un grupo y que hacíamos otro igual, ¿no? Entonces no hubiese tenido mucho sentido dejar el otro. Bueno, si sí nos, sí nos pedía por otro lado el cuerpo de cambio, ¿no? Pero bueno, la, el, el motivo principal fue, fue el alejarnos un poquito del sonido, sonido que hacíamos con Itty. El nombre de Jare, ¿cómo surge? ¿Cómo se os ocurrió la idea de poner este nombre a la banda? Bueno, pues una cosa muy curiosa, ¿no? Porque yo me encontré con una amiga y se iba a poner a su hija, ¿no? Y a mí uh -huh. me gustó mogollón como ya había tenido la mía ya y no pude la oportunidad de cambiárselo, pues bueno, pues lo pusimos al grupo. Es un nombre muy chulo, ¿no? Porque significa libre y libre en todo concepto, ¿no? No, no de libertad, sino de que, bueno, pues de que na nacemos libres, ¿no? Eh, anteriormente a este disco, dirásteis Icharo Penaren Erchean. Eh, cuéntanos un poquito cómo fue la aceptación de la gente hacia este disco y hacia la gira que realizasteis de presentación. Bueno, fue, ya sabíamos que iba difícil, ¿no? Porque la gente eh, que nos podía conocer de idiote, bueno, pues era un cambio muy, muy radical, ¿no? Otro estilo. Entonces, pues hicimos todo bastante sin hacer mucho ruido, pensando eh, más en un segundo disco, solamente el, el darnos un poquito a conocer con aquel, ¿no? Bueno, pues la detracción fue, fue, bueno, no nos esperábamos tanta, ¿no? Eh, pero bueno, sí que es verdad que era con ese segundo ya se ve que aquel fue, un digamos, un posavasos donde se ha centrado este proyecto, ¿no? Eh, dos discos en apenas año y medio. ¿Habíais acumulado muchas ganas e ideas desde la última época de Edibiotz? Sí, sí, porque joder, el, el primer disco prácticamente como fue, pues, fíjate, pues nos juntamos en el 2011 y en el 2011, en cuatro o cinco meses, salió el disco, ¿no? Y son todas ideas que había de canciones que había para ir dios, melodías, sobre todo melodías de voz, y bueno, y canciones de que tenía Yagoba, Yagoba es compositor, productor y, y bueno, tiene en el estudio en su en su casa, tenía y tenía cientos de canciones, ¿no? Entonces, bueno, nos juntamos ahí, empezamos a escuchar canciones que voy a merecer la pena, les digo sumenio a, a todas, y salió hecha la pena de la idea, ¿no? Y en este segundo ya ha sido trabajo en equipo desde el primer desde el minuto uno, eh, local, casa, mail, y bueno, pues, han eh, bueno, sido un poquito más claras, ¿no? Eh, antes de hablar de este segundo trabajo que editáis, ¿qué diferencia encontráis entre la banda de ahora y la banda que comenzasteis? Un poquito la evolución que habéis dado desde el primer disco hasta este segundo. Sí, bueno, pues aquella, la, la, la banda del primer disco, digamos era un poquito, teníamos el tabú de, de la distorsión sobre todo, ¿no? De no parecernos nada, nada, nada, hay uh -huh. de Dios. De alejarnos desde el sonido, de, de las comparaciones que siempre son adiosas y de todo un poco, ¿no? Sin embargo, en ese segundo hemos dado un poquito más rienda suelta a los sentimientos y a, a la, y a la música que realmente nos gusta y por eso que era un disco más rockero, ¿no? Pero bueno, la diferencia, la diferencia no es más que esa, ¿no? Que hemos roto un poco tabús que teníamos con el primero y es curioso porque en el año y medio pues, hemos conseguido tener un estilo completamente diferente al, de, al, al que teníamos. Eh, hablando ya de este segundo larga duración, ¿cómo fue el proceso de grabación del disco un poquito? Bueno, pues fue muy curioso también, ¿no? Porque hicimos el estudio de Yagoba, y el estudio Yagoba, bueno, pues que te quita la presión de hacer que es un estudio grande, ¿no? De que estás pagando una pasta por, por hora, ¿no? Entonces, bueno, hay canciones incluso que están grabadas de la misma demo, ¿no? De, de, del mismo día de cómo la canción y haces la letra, grabas una vez, de cómo puede quedar, y de ahí mismo, pues hay dos otras canciones que... que La, la, ...la melodía vocal o la, la pista vocal de aquel día, ¿no? Entonces, bueno, eso te quita mucha presión a lo de grabar y de, y de todo... ...y haces todo mucho más más tranquilo. Uh -huh. Y, bueno, luego ha sido todo ha habido muchas canciones hechas prácticamente por mí... ...de que yo, se me ocurre una melodía, se la mando a este, este, la no sé qué... ...me la manda a mí y, y, y bueno, pues es, ha sido la verdad es que, que no hemos perdido el tiempo, ¿no? Porque muchas veces en el local de ensayo te puedes a componer... ...y sí que es verdad que, bueno, tienes la frescura esa en local y la fuerza en local pero pierdes muchísimas horas en que te guste y que no te gusta, ¿no? Aquí hemos ido directamente a, a lo que podía a lo que nos gustaba, a lo que quedaba bien y bueno, ya se ha salido. Eh, habéis tenido colaboraciones bastante importantes e interesantes en el disco. Cuéntanos un poquito esas colaboraciones. Bueno, sí, está Suriña, uh, de Suriña y algo de Sian que ha colaborado en Mítico de Ño el primer single y bueno, pues bueno, le, le llamamos porque queríamos darle a la canción un toque un poco diferente al que le puede darle el grupo, ¿no? Y encima la voz de una de una chica uh -huh. pues siempre de Levanta el tema, ¿no? Luego tenemos también a... A de C. que, bueno, fue... Para la, la canción de Solagún, la de Ñigo Cavacas, que fue los amigos que nos encargaron la canción. Y, bueno, luego tenemos a Pedro de Flying freak que ya había viejo colaborador de, de grupo y viejo amigo. Y, bueno, Jordán, que nos hago las baterías. Eh, hablando un poco de las letras de las canciones, ¿qué queréis expresar con estos nuevos temas? Bueno, un poquito de siempre, ¿no? Nunca nos hemos eh, distinguido por, in, por innovar y por, por inventar letras, ¿no? Sino que... <coughs> ...hemos sido lo que vivimos todavía, ¿no? Cosas de, sociales, de la sociedad... ...problemas que vemos que son problemas... ...cosas que vivimos en nuestras carnes pero bueno, cosas que, que le ocurren a todos cualquier día, ¿no? Sentimientos, amor o a todo. Eh, nos centramos y te parecen dos temas. Uno de ellos es la versión de Urch o Lur. ¿Cómo surge este tema? ¿Y cómo decidisteis eh, pues sacar este tema y no otro de la banda o de otros grupos? Bueno, no, sin más, ¿no? Queríamos hacer, en el primer disco tuvimos también la versión de Salvador y Ocheán, de Sabilete, y en ese segundo, pues bueno, queríamos también seguir un poco haciendo homenaje, más que homenaje, que, que la gente de hoy en día, que no conoce los grupos de, de la de los 80, los 90, pues que pueda que, que, que llevan muchísimos años haciéndose muy buena música en los galería y siempre ha habido muy buenos grupos y muy buenos cantatores, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, Olur fue una canción que, que, digamos, marcó nuestra adolescencia musical. Olur fue un grupo que seguimos mucho también en, aquel, en aquella época. Y bueno, pues eh, nuestro sentido de homenaje a esta canción que encima habla de la euskera, algo también que tenemos muy, muy arraigado ya de. Y bueno, pues eh, podríamos haber elegido entre 15 o 20 más que tienen temazos, urs, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, elegimos esta porque es una muy simbólica y es de su, su tercer disco, me parece el segundo, segundo este, que bueno, que, que marca una época, ¿no? En nuestra alegría. Y luego tenemos el tema más emotivo del disco, ese pedazo tema dedicado a la memoria de Íñigo pitu tema Zulagún. Sí, bueno esto surgió, nos llamó un por teléfono una persona, ¿no? Y que era un amigo de Íñigo Cavacas y estábamos buscando un grupo que le hiciera una canción, ¿no? Primero para, para recordarle a él una cosa que sería suya y otra, pues bueno pues eh, que tendría un poquito luego de aceptación en, en medio y tal para que sonace y que el tema de Íñigo Caracas en la justicia estuviese siempre potente, sonando, para conseguir no la justicia que hoy en día un año después nos ha conseguido. no Entonces, bueno, pues como nosotros no reconocíamos tampoco a Íñigo, hicimos a los amigos que sería muy buena idea que ellos escribiense la letra. ¿no? Nos empezaron a mandar frases, folios, sentimientos, eh, denuncias, un poco de todo, y bueno, montamos la canción, hicimos un puzzle, ¿no? Como como pudimos, ¿no? Y bueno, que dio una canción muy chula, muy emocionante, y luego tuvo un videoclip también, que participó toda la familia, los padres y los amigos, y bueno, estamos muy orgullosos de haber colaborado, en, no de la canción en sí, ¿no? porque hemos querido hacer la mejor canción del mundo, ¿no? pero bueno, pues de haber podido colaborar y poner bueno, nuestro gramo a arena y bueno, seguir poniéndolo a cada concierto. Y cerráis el disco con dos versiones. Bueno, pues eh, hacemos, sí, Salvador Nérico Serán, eh, uh -huh. La que hicimos en el primer disco, pero bueno, la, la grabamos, tuve esa oportunidad de regrabarla para la gala de Nochevieja de hecho, del año pasado con ahí no Canta la Piedra, y bueno, pues como quedó muy chula y ya quedado simplemente ahí en una gala y en la televisión en YouTube, pues bueno, decimos entrar en el disco, y bueno, y luego la de Olur, pues también, ¿no?, que, que ahí está, ¿no? y uh -huh. luego tenemos de bonus track Orisanguenausu que es una canción de Yagoba que bueno que la sacó un día que estaba un poco depresa con la canción y tiene una canción preciosa y bueno pues vamos a en el disco pero al fin y al cabo pues es, ya de por los cuatro costados ¿no? uh -huh. ¿el disco es un trabajo conjunto? me explico eh, al componer la música las letras de las canciones eh, las componéis juntos cada uno trae su idea local sí cada vez más cada uno lleva su idea y luego siempre que pasa por la, las manos de un, de un músico luego pues le mete al final su filtro no yo le mando a Yagoba una letra y una día con una guitarra y al final él le, le da la forma, ¿no? Y al revés, él me da una melodía cantada y una letra y yo la adapto a mi forma de cantar o a mi melodía, a lo que, yo, a lo que me transmita, ¿no? Y lo mismo con Gorka, Íñigo y, y Kepa, ¿no? Que bueno, pues cada uno mete su instrumento y al final mejor que ellos nadie sabe lo que tiene que ir en esa parte, ¿no? Pues bueno, al final es, yo creo es un trabajo en conjunto que nada sería yo si no fuese así. Uh -huh. El título de la portada de este segundo trabajo es bastante sugerente. Eh, ¿Qué sentido la habéis querido dar? Bueno, pues hemos querido indagar un, ir un poquito más allá, ¿no? Hemos buscado... Eh, una palabra un poco que, bueno, que, que, que sea fuerte, potente que Encontramos ya sé que significa atardecer en, en el idioma de los nozai Además parece mucho a Yare, con las dos vocales iguales Y tiene cuatro, también cuatro letras Y, bueno, pues eh, queríamos explicar un poquito cómo pensamos que está el mundo, ¿no? En atardecer, que todavía no ha llegado la noche del todo Pero que está donde llegar porque está todo muy jodido Y, bueno, pues es una manera también de denunciar de, de, de, de, de cómo es el tema, ¿no? Pero a la vez, bueno, pues eh, de, es un disco... Un, y que cuenta que al final está en nuestra mano disfrutar de la noche no o vivir en penumbra. Este es un disco mucho más rockero que el anterior, con un trabajo, pues digámoslo así, bastante más elaborado. ¿Ha sido fruto de un cambio en la manera de trabajar del grupo? Bueno, sí, también, ¿no? Pero más allá lo que he dicho antes, ¿no? Uh -huh. Hemos dado más rienda más rienda suelta a los sentimientos a que nos salía A la hora de componer una canción, si no ha dado un riff más rockero, pues le hemos dado esa distorsión que necesitaba. Cuando en el primer disco teníamos el cabo ese de, de alejarnos muchísimo de, de que la gente no confundiese Yare con Edithi. ¿no? entonces bueno pues yo creo que la evolución ha sido eso tenemos un poquito más en la suelta ya dimos el primer paso hicimos que éramos ya un grupo distinto y ahora pues bueno pues ya el, por lo menos nos lleve la, la misma música Eh, pasamos, si te parece, a hablar un poquito de los conciertos. Ya habéis comenzado la gira en dos formatos, acústico y eléctrico. En el formato acústico estuvisteis el viernes en Iruña, en el Baluarte. ¿Qué tal eh, acogida tuvo? ¿Cómo os desenvolvéis en este formato? Porque me parece que poco habéis eh, tocado en acústico, ¿no? Muy poco, sí, muy poco. Ten en cuenta que al final cuesta mucho sacar tiempo para ensayar ya cuesta tiempo para ensayar en eléctrico con todo el grupo pues imagínate preparar un acústico ¿no? tienes que readaptar los temas a una voz y la guitarra según como te hagas pero bueno pues eh, como son canciones muy llevadeas muy melódicas y, y muy fáciles de, de, de, de son muy quedonas es ¿no? uh -huh. una guitarra que te va a pelo la verdad ¿no? bueno, pues nadie mejor que tú por ejemplo que estuviste allí para, para opinar de cómo estuvo, uh -huh. cómo estuvo ¿no? eh, ¿qué repertório tenéis para presentar este segundo larga duración? ¿os vais a centrar en este disco? ¿vais a incluir temas del disco anterior? sí, hacemos un poco de todo no hemos cogido los mejores discos las mejores canciones del primer disco y que prácticamente casi todo el segundo, ¿no? Bueno, hemos uh -huh. presentado el disco al final tenemos que darle un poquito siempre a lo más nuevo, ¿no? Pero bueno, las mejores canciones del primer disco también, también, dan, hacemos un concierto de casi, casi hora y media, ¿no? Eh, Fechas de conciertos, así a la vista, para presentar el disco. Bueno, pues el disco pues terminamos este, este sábado ya en Durango, en Plateruena, en un eh, aniversario de una asociación de, de bueno, de de Durango, y ahí daremos el último concierto de la prestación, ¿no? Han sido ciertos o ocho bolos, y bueno, pues aquí ya ponemos de final a la prestación y ya empezaremos con lo que son los cuadritos de verano y las plazas, que bueno, todavía no hay muchas fechas cerradas. Eh, por aquí, por ir uña en eléctrico, ¿un poco difícil? ¿Lo vais a... Lo vamos bueno, a sí, sí, iré. seguro, seguro que iremos, seguro. Ajá. No tenemos fecha todavía, pero seguro que antes este verano estamos allí. De los doce temas que se incluyen, personalmente, ¿con cuál te quedarías? ¿Cuál ha sido el tema que más a gusto lo has compuesto en el local de estudio? Bueno, no, eh, eso es como elegir un hijo, ¿no? Yo creo que todos, tienen, sí. su, todos tienen su cosilla cos ¿no? Pero bueno, me quedaría con Bético porque es la primera canción la que canta su niña Porque bueno, es de, en ese canción se ve cómo es el disco, ¿no? La fuerza que tiene, las ganas que tiene y el, bueno, y el rock, ¿no? Y la, todo un poquito En eh, Jaria hay miembros de otras bandas ¿Cómo os arregláis para tener una agenda y compaginarla con las familias, trabajos? Porque tú ya tienes dos hijos, claro Sí, dos niños tengo Pues nos apoyamos muy mal, ¿no? Pero bueno, al final es una cosa que estamos aquí porque queremos, porque nos gusta, porque confiamos en la música, porque seguimos disfrutando con ella. Y bueno, pues siempre sacas un huequito, ¿no? Siempre para un ensayo, un concierto siempre, bueno, siempre hay un ratito para la música es como, como, como tomarte una caña con un colega, ¿no? Muy atardeado que estás, pues siempre tienes sitio para ello. Eh, ¿De qué forma se puede conseguir el disco? Bueno, pues en cualquier tienda de discos así de tipo Elkar, tipo por inglés y luego, uh -huh. bueno, pues sí, en conciertos sobre todo, ¿no? En conciertos siempre estaremos ahí. ¿Los demás componentes de la banda son? Son Kepa, Íñigo, Kepa, Yagoba y, y yo. ¿Y algo que me haya dejado ya, que quieras decir para ir terminando con la entrevista? Yo creo que has andado en todo punto y <risas> nos hemos dejado nada. No, nada, seguro. Bueno, no, yo creo que Simplemente, bueno, después de tantos años está siempre con la misma canción de siempre Como dice Eso. Betico Doñoa, ¿no? Tenemos bastante, tanto tú como yo Tenemos ya bastante referencia, bastante estudiado <risa> para Todo ha disparado, siempre que nos quede nada de agarras rápidas, ¿no? Bueno, pues eh, a ti, que siempre estás ahí Desde, de, de, desde el primer disco de IDIBIOTS Creo que has estado ahí ya, es ya año, casi, ya. Eh, ¿Va a volver IDIBIOTS? No, no se no, puede saber No se puede saber No sé, no lo sé millón no, no sé no, <risa> O sea, nunca cerramos la puerta nada Porque, bueno somos muy amigos, nos llevamos muy bien, pero bueno uh -huh. eh, o sea, llevamos las miras muy ajetreadas como para ponernos a pensar en ello. <risa> Igual un día nos juntamos a tomar un café y bueno nos motiva la idea y uh -huh. juntarnos para tocar o para ensayar aunque solo sea para ensayar, para local de ensayo ¿no? quién uh -huh. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Pues Miquel eh, muchísimas gracias es que Casco por haber atendido la llamada de Bergezair y Ratia, la llamada de Euskal Música. Esker Casco, soy Álvaro y bueno, pues aquí estamos para lo que queráis, cuando queráis y bueno. Eso es. y a ver si la próxima entrevista ya la tenemos aquí en los estudios, aunque sea en la calle de frente a frente. Pues encantado, ya sabes que eh tiene problema Venga no, bueno, a mí es que a la izquierda Venga hacia acá a ver a vos Viernes 28 de junio, programa especial, fin de temporada de Berry Metal y Euskal Música. De 6 a 7 y media de la tarde disfrutaremos de toda la música que ha sonado durante la temporada en Berry Metal y Euskal Música. Te esperamos el 28 de junio Y seguimos compartiendo contigo más música La sintonía de y Rotia Por supuesto en el programa Euskal Música Compartiendo cada semana 120 minutos Con todo lo relacionado a la música local A la música que se realiza en Euskal Herria. Nos vamos con el regreso de una banda Que vuelve 11 años después De su último larga duración Hablamos de E.H. Sukarra Con el tema Asken Bistaleak Tema que abre lo que es el álbum Uñak Sarraski <risa> kune Todo le tan Bernal se mutihoa, sauditan que escalcen dijoa. Sa mieta ne datcen dijoa, se me alaben adi seneta. Marca tu rato susto, curuchea, e todo su ni cabe con el pe. Y si va me mi cada tao Tras tu color así, he recasto un parete tan, es tu todo disgusto sin zurar, e batigarmi el vino pachurrar, invagar a Chesucarra, uno de los grupos euskalunes más importantes de la década de los años 90 Acaba de publicar uña un disco fiel a sus raíces y que combina punk rock melódico con pop y algún riff heavy lo último que conocíamos de H. Sukarna fue una recopilación de sus canciones grabadas en directo y editadas en su propio sello en 2008 hace falta volver 11 años atrás a 2002 cuando se editó Galchay Learen Egunak para disfrutar de las últimas canciones originales del grupo de Eibar que se dio a conocer tras vencer en el primer concurso de Euskadi Gastea 11 años después regresamos ...que al panorama musical con este nuevo trabajo discográfico, Uiñak, y con temas como el que acabamos de escuchar, el tema que abre lo que es este nuevo trabajo, el tema Ashkenbistaleak. Otro de los temas que también te puedes encontrar dentro de este nuevo larga duración es el tema Condenatuak, es lo nuevo para EH Sukarra.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 una novedad en la sintonía de Berriozar y Ratia sonando una novedad en el programa Euskal música Hablamos de la banda Sain, una formación que nace en Berriz, Vizcaya, durante los meses de invierno de 2005 y 2006 En todo este tiempo el grupo no ha tenido ningún cambio entre sus componentes, Unai Asier, frofe y Alberto son amigos y con Sain se lo pasan por supuesto de maravilla como puedes comprobar Sain entró dentro de la escena musical en 2008 con una primera maqueta. Con la citada maqueta ganaron en 2010 el concurso de maquetas de casteac en su edición 19. En el 2010 fue un año fructífero para la banda ya que el tema Gaya fue incluido en el recopilatorio de Wolves volumen 4 y apareció también el primer disco, Mendeco Piratac, editado por el sello discográfico Vagaviga. Ahora en el año 2013 edita lo que es este, su segundo larga duración, Egun Sentí Berri Batemvila. Como puedes comprobar una banda que se lo ha tomado tranquilito porque en el 2010 editaron su primer larga duración y ahora en el 2013 edita lo que es su segundo larga duración titulado Egun Sentí Berri Batemvila con temas como el que acabas de escuchar Asala. Vamos a escuchar otro de los temas para Uribe al la voz y a las guitarras, para Cier Cosme a la guitarra y a los coros, para Joshua Frouffe a la batería y a los coros, y para Alberto Sánchez al bajo y a los coros editado bajo sello como el primer trabajo Vagamigan, nos vamos con el tema Betico Andiquería, otro de los temas incluidos dentro de lo nuevo design Shine temas incluidos en lo que es este segundo larga duración para esta banda, para Sine, el álbum en Una formación que ha tenido colaboraciones importantes como la de Juan Sangre de Gobernors y de Miquel Keiseta Novedades esta semana aquí en Euskal Música en Berrios Ari Ratia, en el 100.8 de la FM tema son los que se incluyen en este nuevo larga duración entre ellos motive eran gawa aqueldito o esto que acabamos de escuchar bético andy que acaba así de bien la canción de esta banda la canción de sign Escuchas Euskal Música en el 100.8 de la FM de Riozari Ratia en internet en emusquiplata.net y síguenos a cualquier hora los 7 días de la semana en musicaentune.blogspot.com la plata Cuchi Romero en este pedazo tema La Balanza, tema incluido dentro del álbum Aquí Huele a Romero, un álbum con las colaboraciones más importantes de Cuchi Romero entre el año 1998 y 2013, un recopilatorio muy interesante. Y seguimos en la sintonía de Berliozari Ratia En el programa de Euskal Música En este jueves 20 de junio del 2013 Si nos escuchas en directo 22, 23 de junio, sábado y domingo Si nos escuchas en redifusión En diferido, y nos vamos con otra entrevista Si antes escuchábamos la entrevista Realizada a Jere, a Miquel Bizar Más concretamente ahora vamos a escuchar La entrevista que realizamos el pasado jueves 6 de junio a la formación COUS, donde pues nos presentaron Calentito, calentito Este nuevo tercer disco, este petit titulado Ichuquería, en el cual un día más tarde, el día 7 de junio, lo presentaron en el Black Rose de Burlada. Así que vamos a escuchar esa entrevista que realizamos junto a nuestra compañera Miren de El Choco. Miren. Sonando los primeros compases de lo que es el nuevo trabajo discográfico para esta formación de Berriozar, el nuevo trabajo discográfico de Coase, que mañana viernes lo estarán presentando, lo estarán, bueno, dando a conocer en el Black Rose de Burlata, eso de las ocho y media de la tarde. El álbum Itzúquería, en el cual te puedes encontrar nada más y nada menos que seis nuevos temas. Y para hablar de lo que es este nuevo trabajo discográfico Tenemos a los cuatro componentes de la banda A Luis, Iñaki, Kupi y Arich Gabón, buenas noches Gabón, bye, Cabón. Cabón, bye. Eh, Para comenzar vamos a hablar un poquito Sobre la llegada de cada uno de los componentes a la banda ¿Cómo fue esa llegada de cada uno de ellos? Bueno, pues el asunto es que Kous se formó al principio con, una, con unos amigos que nos juntamos en, en Gasteche Y decidimos hacer una banda pues para, nuestra, para hacer algo a las tardes y tal Y sí que de esos integrantes el principio, principio eh, estoy yo solo pero sí que Iñaki se reincorporó muy pronto y ahí empezamos a darnos pues los primeros temas y los primeros canciones componiendo y luego ya al poco entró lo que es eh, Nico, lo que sea el bajista anterior que tenemos y sí. luego se fue marchando la gente y va ah, pues que vaya entrando pues que <risa> sí pues yo por ejemplo soy Aritz y me incorporé al ...al grupo hace ya... ...algo más de, de cuatro años... ...tras la marcha de Raúl... Uh -huh. ...y eso pues ya... ...de aquí, de, de Iruña... ...pues conocía a los Cows... ¿no? ...ya como... ...bueno... ...compañeros de la, de la música... ...por decir de alguna manera... ...y cuando oí que... ...que Raúl abandonaba el barco... ...pues... ...pues me animé... ...hablé con ellos... ...y bueno... y ...ya estuve enseñando... ...con ellos y demás... ...y al final pues me uní a, uh -huh. ...al proyecto otra vez... ...y la última incorporación... ...la de Luis... ...pues yo soy el último... ...y... ...Cupi... ...que hemos compartido grupo Seguimos compartiendo otro grupete y me explicó un poquito todo y, y pues fui a hacer una prueba, oí el nuevo proyecto y la verdad que, que me apasionó, me quise, quise meterme y bueno, la decisión después fue de ellos y fue que sí, aquí estoy. O sea, te, te dieron el gusto bueno, ¿no? Sí, sí. <risa> eh, los inicios de COUS han sido exitosos, ¿no? Desde la publicación de la primera maqueta. Veo por aquí Videoclip NTV... Sí, siempre... Hombre, y eso que tampoco hemos hecho, no, nos hemos movido mucho. Hemos sido bastante parádicos siempre. Nosotros a la hora de buscar conciertos o... Hemos sido un grupo mucho de local y para gente conocida, no sé. Eh, ahora tal vez sea cuando empezamos de verdad a movernos más o... Igual con el Lotura, ¿no? Un poco, ahí es donde hemos empezado a conocer gente. que Igual esa misma gente es la que te... Te hace moverte más, te enseña a moverte y a qué puertas tienes que llamar, y mm. no sé. Eh, habéis editado dos trabajos anteriores, uno en el 2008, Taupad en Videtic, eh, dos años más tarde, en el 2010, Loturak, eh, con cambios en la formación, como bien habéis comentado, y con la grabación del disco en Inglaterra. Eso es, ¿eh? Eh, contarnos estos cambios y qué supuso para la banda grabar ese segundo trabajo, Loturak, en Inglaterra. Hombre, todo vino además porque lo que es los dos trabajos anteriores que hemos grabado y este último también, hemos hecho todo producido por Iñaki y Elena, que era pues conocido por los grupos que había grabado y nos seguimos a, a hablar con él. Y pues para ese trabajo de Loturak sí que nos, nos propuso ver que él está interesado en grabar fuera en los estudios Real World de Peter Gabriel y nos propuso pues que veía un buen material y podía ser una buena opción de poner un buen sonido y una experiencia genial. Uh -huh. Y con dos cojones, y fuimos para allá, nos lo planteamos en plan de, pues, todo, todo gestionado, todo por nuestra cuenta, para allá hasta allá Y bastante arriesgado en muchos aspectos, pero la verdad que la experiencia ha venido mucho la pena O sí. sea, una experiencia como de vacaciones, como quien dice Sí, bueno, una experiencia que de otra forma no hubiéramos vivido Entonces, aparte de lo que sería el resultado del disco, que estamos muy contentos con él Ya solamente con la experiencia y el poder haber estado en un estudio tan... Tan curioso, tan bonito ¿Conocisteis Inglaterra o nos os salir del estudio? Mm, bueno, lo que duró la grabación No oh, se salió mucho Algunos escapó, hizo una pequeña escapada de noche No quiero nombrar gente Pero bueno y... Pero bueno, ya sabes Los cantantes sí. como siempre tenemos que cuidarnos la voz <risa> Son Cosas que suelen pasar Nada, y eso pues, Experiencias, sí Experiencia de conocer más lo que es el estudio Cómo funcionan allí, pero nada más No. Lo que has comentado de tiempo así que El viaje lo hicimos en furgoneta Porque estaba autogestionado Y fue bastante, bastante curioso Y sí que fue, como que dice Llegar allá, de dejar los bártulos eh, Montar, probar, grabar Y el domingo Recién acabamos de grabar recoger el bar todos y vuelta, sin descansar y sin nada, uh -huh. y fue un poco, un poco en exprés todo, la verdad que sí. Pero salió bien, por lo que Sí, de... muy bien, sí, en 400. Chicos, y ahora sacáis a la venta un nuevo disco, que por lo que tengo oído es algo diferente, novedoso. ¿Qué nos podéis contar al respecto? Pues sí, podemos contar que igual el estilo igual va a ser una de las cosas que más va a definir este nuevo proyecto de, del grupo, ¿no? Que quizás ahora, por... Por decir algo igual sí que es de un estilo un poco más cañero ¿no? con, con unos ritmos más más duros y, y al mismo tiempo también incluso la parte melódica incluso más más destacada que lo que veníamos haciendo hasta ahora no yo creo que eso es un poco igual la característica principal de, de estos nuevos temas de, de coach y luego aparte de que pues el proyecto en sí va a ser una trilogía ¿no? de lo que lo que ahora vamos a presentar o mañana, el, el viernes en el black Rose va a ser la primera parte de la trilogía ¿no? con seis temas y eso que se va pues de seguirá saliendo pues una segunda y una tercera donde en Nexo de Unión de, de, de esta trilogía van a ser que en cada una de las entregas va a haber un, un videoclip donde juntando los tres videoclips se van a hacer una especie de cortometraje o algo así, ¿no? Igual será la, la parte más novedosa del del proyecto este. ¿Y esta idea de dónde os ha surgido? Hombre, sí que íbamos a hacer un proyecto nuevo y por no hacer Como quien lo mismo de siempre, un poco pues, siempre os ha gustado en cada proyecto, pues innovar un poco, pues como lo de Londres y estas cosas, pues por hacer siempre lo mismo. Y pues hicimos un poco de brainstorming y sí que apareció, pues realmente no me acuerdo quién sugiere la idea esta, pero nos pareció bastante atractiva. Y la verdad que para adelante con... Imagino que una grabación que durará un tiempo estará llena de anécdotas o de situaciones peculiares y demás. ¿Podéis contarnos alguna cosilla o cómo os ha resultado todo este periodo de tiempo? Sí. Bueno, nosotros más que de grabaciones duraderas no, no suelen ser, porque es un ser de fin de semana, igual es más desde que da comienzo el proyecto, desde que empiezas a, en la sala a sacar los nuevos temas, hasta que, como hoy, que hoy hemos recibido ya en, en físico el CD, pues Ajá. hasta que lo tienes en la mano. Eso sí, pues situaciones de todo tipo, no sé, pues que no hay pasta, que, que no esto no sale, esto hay que currarlo más, que igual haces una pregrabación y hay cosas que pensabas que sonaban pero que no suenan para nada, tienes que volverlas a rehacer, ese tipo de cosas y luego pues, no sé, una nueva incorporación también eso marca una diferencia tanto en el estilo y luego también en, en la relación. así que hay en el estudio que es, bueno, tienes los, los temas en local preparados, los oídos siempre pues tocándolos tú, y sí que llega el momento en el que lo estás escuchando, pues como suena, así que seas tú que lo toca. Entonces hay muchas veces que igual te sensaciones que tú creías que no daba, o tú pensabas, o esto va a sonar no sé qué, y de repente lo oyes y te juegas, pues no. Entonces igual eso también es un poco las anécdotas que suelen pasar de algar a un disco. ¿Y la inspiración? ¿De dónde viene? ¿A quién le viene? ¿Quién compone todos estos temas que forman un disco? Hombre, yo también suelo tener, no sé, eh, generalmente suele surgir de la música que escuchamos cada uno, que es lo, lo bueno que tenemos es que todos... ...escuchamos dentro de lo que es el metal... ...pero cada uno igual tiene una, una rama diferente... ...y sí que ahora componer suele ser... ...al principio conjuntamente... ...batería y, y yo, guitarra... ...y, y bajo como quise también... ...o sea un poco pues... ...todas las ideas que tenemos las vamos explayando... ...la verdad es que solemos componer entre todos en local... ¿no? Siempre, ...de momento seguimos utilizando esa fórmula... ¿no? ...pero como bien ha dicho Cupi... ...sí que es verdad que al final cada uno tiene... ...dentro un mismo estudio... ¿no? ...pues eh, gustos diferentes, escucha grupos y demás... Entonces sí que igual es venir a veces al local con una idea, ¿no? ¿Por qué no probamos algo parecido a esto tal o prueba esto? Y partiendo de una pequeña cosa, pues empiezas a, a componer y a construir y al final pues acabas haciendo los temas, ¿no? Chicos, ¿os ha resultado resulta en general duro el, el proceso de grabar un disco con compaginarlo con la vida personal? Esta vez no ha sido muy duro. <risa> Grabación <risa> de un fin de semana, igual que si te vas un fin de semana, que sé, unas vacaciones. mini vacaciones... Si eres músico, ¿no? Sí, sí. <risa> Disfrutándolo a tope, a gusto. Sí, quizás lo más duro es lo que desde el momento en el que empiezas a componer, ¿no? Ya, pues de ahí en adelante, ¿no? Lo que tienes que hacer, pues claro, para hacer que los temas suenen y, y sobre todo luego para prepararlos para el estudio, ¿no? Más que la grabación en sí, sino todo lo que es el, el trabajo que tiene, ¿no? Desde que empiezas a crear un tema hasta que lo consigues registrar en un, en un CD, encima en formato definitivo, ¿no? Igual eso es lo que más lo que más carga, ¿no? Sí, luego también está el asunto de que tú grabas el disco, lo grabas y dices, bueno, ya está grabado y las pelotas. Luego te viene un montón de trabajo que como es un disco que es autodidactado, sobre todo este, pues este escandartua oro siempre pues de diseños, de no sé qué, de registrar o no registrar, de o sea, muchas cosas. Igual también es lo que más puede llegar a saturar porque realmente nos dedicamos a tocar Entonces son cosas como que no nos ven igual un poco que no sabemos por dónde pillarlas, uh -huh. pues lo que más puede llegar a saturar es ese, esas cosas, trámites. Pues antes de empezar a hablar un poquito de los directos, vamos a escuchar uno de los temas que se incluyen dentro de lo que es este nuevo Larga Duración. Nos quedamos con el tema que abre el álbum Corn, Tus y Billy. Seguimos con la entrevista que estamos manteniendo a la banda de Berriozar Coats. Mañana lo presentan en el Black Rose de Burlada, este tercer larga duración. Y lo dicho, hablamos de los directos. Eh, ¿Cuál fue y qué recuerdo tenéis de vuestro primer eh, directo? Bueno, empiezo yo. <risa> <risa> Mi primer directo. Bueno, fue en casa, en Berriozar, en unas fiestas, creo recordar. Sí, con, con Kudu, era otro grupo Cuando empezamos con Kupi, Raúl Bueno, uh -huh. la antigua formación con otro Con otro par de personas de Berriozar Y bueno, yo básicamente Di el concierto de espaldas <risa> Yo venía siendo una persona Muy vergonzosa No sé si me ha ido perdiendo o sea, per per, todo eso per Sí, sí, ayuda, no ¿no? Sé, ya sabes <risa> Al final lo, lo pierdes o si no te mueres Y nada, pues yo recuerdo eso Vergüenza, encima en casa, pues fíjate tenía Ya era bastante mayorcito, 19 años Yo qué sé, pues Hoy día viene más, ¿no? Ves a otros sí, sí, sí. grupos de 15 años y vamos, no tiene ninguna vergüenza. Pero yo era bastante... No me veía, vamos, encima del escenario. Y eso recuerdo. Vergüenza. así sí que como coach, el... también era curioso porque el primer concierto como coach fue un certamen en Pamplona. Y claro, joder, el primer concierto que da sí que se halla un certamen. Y eso fue con, con muchas ganas y un poco pues también la expectativa de la gente. y Porque muchos ya sabían que era nuestro primer concierto. Y decir, a estos chavalillos qué hacen. Y la verdad que pues pasamos a la, a la final de ese concierto eso fue una anécdota un poco curiosa, creo yo. Yo, la primera vez que, que toqué en Coase también, la verdad es que tenía el, el, el nerviosismo ¿no? de, de que bueno de era una banda que, pues que iba sonando y, claro, de, de hacerlo bien. Y encima, sobre todo, el, el mayor hándicap para mí era que es, se tocaba con claqueta, ¿no? porque hay una serie uh -huh. de synths y demás... Y claro, era la primera vez que iba a tocar en directo con plaqueta. Y, y bueno, al final salió bien, la verdad es que me quedé contento con el, con el resultado del primer concierto con ellos, ¿no? Y, pero sí que era admitir que ese tema de la plaqueta me, me, me asustaba un poco. Uh -huh. El primer concierto pues fue en tótem si sido el último en incorporarme y, y bueno, sé que tiene una trayectoria larga y, y ese fue el primer reto y fue... Al principio lo afronté con un poquito de miedo, en ¿eh? una sala muy grande... Uh -huh. eh teloneando un grupete que también pega fuerte y estuvo ahí la cosa. Eh, ¿Cómo apañáis los conciertos, la banda Coast? ¿Los buscáis? ¿Os los buscan? ¿Os llaman? ¿Llamáis? Pues estos últimos conciertos sí que llevamos a una temporada con, con Cabola, con nuestro amigo Richie. Es un, pues un tipo que me calla. Y la verdad que, joder, antes sí que conocer a esta persona. Pues llamaba igual a muchas puertas y no te hacía mucho caso. Era muy difícil conseguir... Y pues supongo lo que he antes nos dedicamos a tocar Y el tema de andar llamando las puertas Y que te las cierren Pues también te quema mucho Yo creo que es algo que puede quemar a muchas bandas Entonces eh, Pues descubrimos a... Bueno, descubrí esta persona nosotros también Y empezamos a trabajar con él Y le gustó mucho Pues como tocábamos la, El estilo que hacíamos Y cómo nos comportábamos así Y la verdad es que ahora La inmensa mayoría de los conciertos son Gestionados por él uh -huh. La verdad es que esta última temporada Esa Eh, Ritchie es de Cabo Lamucci Igual es el que más nos está Buscando conciertos, ¿no? Y nos está haciendo sobre todo lo más importante Salir de, de Iruña, ¿no? Que era lo que veíamos buscando hace tiempo, ¿no? Lo único que trae la realidad es que, que No podemos dejar nosotros de, ni de llamar a las puertas Ni, ni de buscar conciertos pues Porque hay que hay que pelear Para conseguir conciertos, ¿no? Entonces sí que estamos un poco por todo ¿no? Pero por lo menos algo importante es que tenéis ahí un apoyo, ¿no? Sí, sí, siempre se nota eh, Es que al final... Si tú te dedicas a ensayar, a dar conciertos A, a llevar web, eh, Facebook, eh, 20, todo lo que sea uh -huh. todo Y en, encima tienes que si te, o sea, fotografía grabar algún vídeo uh -huh. Da igual, si te quitan la mitad del trabajo es, es sí, cambia, o sea, todo. cambia todo Te centras en, en el estudio y en tus cosas Como músico, uh -huh. que hay una persona también en los conciertos Que te quite los problemas del directo también Que tú vayas directamente al escenario y estás mentalizado que tienes que hacer lo que tienes que hacer, uh -huh. no a ver si tienes el agua, si tiene, te falta no sé qué esas cosas te desconcentran al final, sí, yo eh, creo que se nota además es muy importante que igual Que Richie, como porca bola Pero es una persona que realmente cree en el grupo No es no es una empresa que se dedica A buscar conciertos viendo la pela y eso Es una persona que cree en el grupo que lo mejor para el grupo Y realmente va a buscar cosas que beneficien tanto al grupo Y ja, tanto a él también uh -huh. eh, Mañana actuáis en el Black Rose de Burlada A las ocho y media ¿Qué nos vamos a poder encontrar? ¿El nuevo disco completo? Eh, ¿Temas de discos anteriores? Pues un poco de todo eh, Tocaremos las seis canciones nuevas Y... ...eh, tocaremos alrededor de... ...teníamos pensado alrededor de una hora y cuarto... ...más o menos... ...eh, y nada, pues es, habrá del Loturak... ...del Topo de Nvidetik... ...ya que las nuevas canciones son bastante... ...más rápidas o contundentes... ...o, pues del Loturak y del... ...Topo de Nvidetik también... ...pues cogeremos las más... ...acordes con esas. Eh, aparte del concierto de mañana, ¿qué otros conciertos tenéis... ...para presentar el disco? Pues tocamos la semana siguiente el día 15... Tocamos en un festival que ha organizado Inferno y pues tocamos con Saqueo, Enseñor Crónico, Dono de Maya, con varios grupos de interesantes de Uña. Y va a ser, bueno, el asunto es que es la misma ciudad, pero va a ser como una segunda presentación también en otro, en otro ámbito. En vez de ser tan familiar, va a ser pues, un ámbito diferente. Chicos, yo imagino que a lo largo de vuestra trayectoria, vuestra experiencia ¿no? con, con el grupo... Os ha tocado vivir diferentes tipos de conciertos eh, Conciertos quizás en algunas ocasiones con mucha gente Conciertos de menos que nos podéis contar un poco al respecto? Pues, hombre, que por lo menos ahora Hemos aprendido a vivirlos todos igual O sea, igual, o sea, haya poca gente Sea un espacio más pequeño, más grande Al final, tú estás dando un espectáculo Y tienes que hacerlo bien, o ¿no? lo mejor posible Entonces, si hay una persona Por lo menos que a esa persona le llegue Porque eso os iba a preguntar, en plan, cuando vais a un concierto y veis que hay poca gente allá, que habéis montado todo el chiringuito y que igual, ¿no?, suele pasar en algunas ocasiones que pueda haber poquilla gente, ¿qué es lo que sentís? ¿Cómo vivís esa experiencia? Tu mentalidad es la de disfrutar y si, si llegas y hay dos personas, quieres que, que disfruten lo mismo que tú o más. Si hay cien, pues, pues lo mismo y al final no haces distinción tú llegas te subes al escenario e intentas dar lo mejor de ti que la banda sea una banda que... y que los dos que estén pues que tengan para hablar de ti bueno, hay que tener en cuenta una cosa también que hay a veces como que cuando vas a tocar y ves que hay poca, poca gente en tu momento se te olvida que te estás tocando en un grupo que es lo que te gusta ¿sabes? es una cosa que disfrutas haciéndolo uh -huh. entonces efectivamente contra más gente allá pues mejor va a ser porque llegas a más gente pero no hay que olvidar que es algo que te gusta y esas dos, tres, diez, 20 personas que estén ahí, pues tampoco tienes que infladorar que, que haya poca gente, o sea, tienes que dar lo máximo porque es lo que, lo que te gusta hacer. Yo me atrevería a decir incluso que ha habido conciertos en los que ha habido igual pocos asistentes, ¿no?, y, y ha habido muy buena química con esos pocos asistentes que ha habido, ¿no?, y, y hemos disfrutado muchísimo más que incluso a veces pues teniendo eh, cientos de personas delante, ¿no?, que por lo que sea no se consigue esa química o, o lo que sea y y se queda un poco incluso frío, ¿no? Eh, que ha sido el mejor momento y el peor momento de Coast desde sus inicios. El mejor momento, para mí por ejemplo, es una sección que se creo que fue tocamos un concierto un viernes y al día siguiente pues también tocábamos. El asunto era que el viernes tocamos en el Acuedo de la Chantrea, un concierto muy pues en un local pequeño y así. El día siguiente tocamos Troleando a Marea en el BEC, un concierto muy grande. Y a mí se me hizo muy curioso el hecho de que El concierto la aquelarre fue muy sentido o sea, Yo toqué y había mucha gente Y se creó un ambiente muy bueno Y el concierto de Marea había mucha gente Entonces las dos caras de... ¿Cómo un concierto puede ser un concierto de copón? O sea, que sea poca gente o sea que sea que gente y a mucho ambiente O que tengas la posibilidad de llegar A muchísima gente Y que encima que veas que, que funciona eh, De los 27 temas que habéis sacado hasta la fecha ¿Cuál ha sido el tema que más Os ha costado realizarlo Por algún motivo especial? O sea, preguntas de pensar, ¿eh? <risa> Hombre, yo creo que cada uno tiene su, su tarea, ¿no? De, ¿qué decir? Ahí tú vas componiendo temas, ¿no? Incluso salen ideas, ¿no? Pero no acabas de, de definirlo completamente como para llevarlo al escenario, ¿no? Entonces igual, lo que para mí un tema me supone cierta dificultad, igual para otros al revés, ¿no? O sea, igual es incluso sencillo, ¿no? Entonces yo creo que eso sí que es bastante personal, ¿no? Yo creo que... Yo, por, por ejemplo, en este disco me voy a aventurar y voy a decir que La canción, igual que más guerra me ha dado, pues ha sido Bakoizak. Sí, uh -huh. por, sí, por el tipo de, de ritmo que hemos creado para, para esa canción y demás, la ejecución se me hacía un poco complicada. Pero bueno, yo creo que ya está como para, <risa> para tocarla en, en directo y, y bien, y sobre todo para disfrutarla, ¿no? Que ahora disfruto con ella, incluso. Sí, <risa> además, hay hay canciones que, por ejemplo, en mi caso, que siempre hay un cacho que se traba en ahí te cuesta como mucho y... Te das cuenta y dices, joder, si igual es de los más fáciles que hay de tocar, pero por cosas de no sé qué, pues como que igual te entrecanguele y ¡pum! <ríe> <ríe> eh, para ir terminando, ¿algo que queráis decir? No, pues un poco igual resumir eso que mañana presentamos en el Blood Rose, el, lo que sé, el, el primer EP de la trilogía. Que sí que vamos a intentar, o sea, hemos, hemos intentado dar un aire nuevo a lo que es la composición, también igual un poco a la imagen de la banda y yo creo que va a ser una, un concierto que va a dar el banderazo para pa una nueva etapa del grupo Pues Luis, Iñaki, Cupi, arich Es por haber sí. Sí. Suerte y mañana nos vemos en el Black Eso es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 Esperamos el 28 de junio. Orain ora ez ere gitan duda nekawero el muda la cura patua kristan esimgura tua ora indiketsa Nain txikiata geratu zaiguna En zuida zua arretaz Ezan behar dizu dana Gordain ezin adalaztana Nire isilta que se ha sacado de la manga este dueto Yoki la calle y Oninche García Junto a David Corospe a la batería y a las percusiones Joanes Ederra al bajo y alex Larrazábal a los teclados y Pieno junto a Imanol Goycoecha a la guitarra eléctrica Forman esta banda Seiden Y editan este nuevo larga duración Udas Kenan Con temas como este, Aise era un chias. En tercer corte del álbum, y temas todos ellos en euskera. Con buenos, buenos, buenos sonidos. un disco producido por Kaki Arcarazo e Imanol Goico y grabado en los estudios Galate de Andoin. Y este es el resultado de esa grabación. 10 buenos temas para esta banda para Siren. Vamos a seguir disfrutando de más temas incluidos dentro de este larga duración, nuevo larga duración para esta banda, Udaskena, el álbum Temas Aice, el autsia, el que acabamos de escuchar o temas como Y San Zintudan, otro de los temas incluidos dentro de este nuevo trabajo discográfico para Jokin Oninche, Oninche Jokin Shiren Buen disco, el que se ha sacado de la manga Esta banda, el que se ha sacado de la manga Seiren, con temas como este Y San Sintudan Andón y sus colegas Van a Madrid A ver Y con la música de estas cuatro chicas de Iruña, con la música de las Valium, comenzamos el repaso rápidamente a la agenda de conciertos y a las noticias más destacadas de la semana. Comenzamos con las noticias más destacadas de la semana, donde tenemos una y bastante importante, ya que el grupo de rock Castellistarra, Rotoruin publica su primera maqueta con influencias muy extensas que van desde el rock nacional hasta el hardcore melódico americano pasando por el rock más clásico hasta el más moderno. En esta maqueta trilingüe se pueden encontrar pinceladas que recuerdan a grupos como Barry Charrack y otros tantos. La descarga del archivo se puede realizar directamente desde Mediafire. Ahora es valiente Pues ya lo sabes, nueva banda en el panorama musical, banda de rock and roll Gasteiztarra, Rot to Ruin que acaba de publicar su primera maqueta con descarga gratuita. Es De las noticias, una interesante, lo dicho, esa maqueta de esta nueva banda de Agastis Nos vamos con la agenda de conciertos para los próximos días y comenzamos con alguno de ellos para mañana viernes. Por ejemplo, Potoca mañana viernes estará a las 9 de la noche en el Aquelarre Cultura El Cartea del de barrio de La Chantrea. Los Marianitos Blay estarán mañana viernes 21 de junio a partir de las 12 y media de la noche en el Frontón de Medaza y nos vamos a el sábado. El sábado 22 de junio a las 9 y media estarán la señora Nora en el Black Rose de Burlada. Vendetta estará a las 12 de la noche en el Polígono Industrial del Valle de Guerri y atención con dos conciertos. Sábado 22 de junio a partir de las 9 de la noche en la Plaza de Toros de Tutera organizado por el nafarrones 2013 estará fermimo gruuza contra cancha suloac y las culebras ahoraiente de todos y lo que suena la música de estas cuatro chicas la música de las ambvaliium estarán mañana viernes a partir de las 11 de la noche en el bar de las piscinas de aquí de berriozar hijo Y con la música de las Valiun Pues nada, que te vamos a decir adiós Que ha sido un placer haberte acompañado durante estas dos horitas Con lo mejor de la música local La música que se realiza en Euskal Herria Volviendo a escuchar dos entrevistas Una al vocalista Mikel de la banda Jere Y otra a la formación de Berriozar Koush Y Euskal Música, que vuelve el próximo jueves, será 27 de junio, a partir de las 9 de la noche ya, en lo que será el último programa de esta segunda temporada de Euskal Música en la sintonía del 100.8 en Berriozar y Ratia. Y calentando motores para el concierto de mañana viernes, nos quedamos con ellas, nos quedamos con las Valiun y nos quedamos con el tema que abre el álbum, todos somos Valiun. PTT, lo dicho, nos encontramos el próximo Jueves o si nos escuchas en redifusión En repetición El próximo fin de semana será el último Programa de Uscal Música en esta segunda Temporada aquí en Berriozar Y Ratia en el 100.8, hasta entonces A pasar buena semana y a disfrutar De esos conciertos, mañana viernes A las 11 de la noche, las Valium en el bar de las piscinas Y el sábado a partir de las 9 de la noche Ese pedazo concierto en la Plaza de Toros de Tutera organizado por El Naferronies 2013 con Fermín mugruza contra cancha suluac y las culebras lo dicho nos volvemos a escuchar el próximo jueves aquí en la Sintonía del 100.8 en berriozar y ratia en Euskal música hasta entonces un saludo a ahora está onda pasa no entiendo que aquí haya tanto paro, que aquí todos somos licenciados si del cost pues cualquier mecico y cuando enfermamos nos amos en un accidente pobre mil personas rodean todas opinando todos quienes no quiero mi more pasado sabemos lo que pasa por leer del otro eres tu el libro mordo de se quiere es él, el libro gordo de también, el libro mordo de este todos somos el libro mordo de este un caso ya he dado sabemos más de